Radio Comunitaria con todo. Te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. jueves 28 de abril, estas son algunas de las noticias. Los bancarios aceptaron la conciliación obligatoria y levantaron el paro. La Asociación Bancaria aceptó este mediodía la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en su discusión con los empresarios por aumento de salarios y levantó el paro general que venía desarrollando esta mañana. Así lo informaron voceros de la cartelera laboral que informaron que del encuentro realizado esta mañana en la sede laboral participaron representantes sindicales y de las patronales bancarias ADEVA y ABA, entre otros. Marcha y corte de vía por el traslado de la subestación Ríolo. Hoy, en tempranas horas de la mañana, vecinos del barrio San Francisco, luego de una asamblea días previos, acordaron una serie de medidas en las que más de 200 personas marcharon al local de la transnacional sur para realizar un escrache y luego dirigirse por el centro de Verazate hasta las vías del ferrocarril Roca para realizar un corte de tiempo indefinido con las consignas fuera de la subestación del casco urbano desmilitarización de los barrios afectados y diálogo e intervención de las autoridades. El corte no se levantará en tanto se le dé una solución al conflicto. Límite de tierra para los extranjeros La presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. El tema del dominio de, de la tierra es una cuestión estratégica y vital en el siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo. La iniciativa estipula que los titulares de otras nacionalidades no podrán tener más de 20% del total de las tierras rurales a nivel nacional. Por cuarto día consecutivo, continúa el corte de un grupo de aborígenes en la avenida 9 de Julio. Sigue el corte parcial en la avenida 9 de Julio por parte de un grupo de aborígenes de la etnia Tobas que reclama la tenencia de tierras. Voceros aseguraron que el corte se mantendrá por tiempo indeterminado hasta tanto sean atendidos sus reclamos. El corte, que lleva ya cuatro días, se realiza sobre la 9 de Julio Mano Sur y también afecta a dos carriles de la avenida de Mayo. Está garantizado el abastecimiento de gas. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró hoy que está garantizado el abastecimiento de gas para atender el crecimiento de la demanda en los próximos meses de invierno. A los 110 millones de metros cúbicos de producción local se le sumarán otros 30 millones de metros cúbicos de gas importado. Precisó el ministro tras una recorrida por la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, ubicada entre los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar. Este fue el informativo de Radio con Todo.